Ahora sí, es el turno de Lucas Neuweig, quien fuera miembro del Comité Central de la Federación Juvenil Comunista y que hoy inaugura su columna sobre juventudes políticas latinoamericanas, hablándonos de David Watu Sileruelo, a 44 años de su asesinato dentro de la UNS. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, eh, como sabrán, hoy es el Día de los Derechos Humanos en la UNS a raíz de un hecho lamentable que abrió el terrorismo de estado en nuestra, en nuestra casa de estudios cuando el 3 de abril del año 75 en el, en, en el pasillo del ala de ingeniería es asesinado de un tiro en la nuca el, el compañero watu para poner un poco en contexto cómo fue todo, uh -huh. todo el asunto eh, watu para que la gente recuerde, porque muchas veces esto queda en, el, en, la, en la anécdota de, de, de almanaque y no se sabe bien la, la cuestión humana y cómo fue todo el asunto. A mí me han llegado particularmente anécdotas de Watu, comentarios de compañeros contemporáneos de él. Eh, se lo recuerda como un gran estudiante, un estudiante ejemplar, de hecho, que no tenía muchas dificultades en el estudio. Eh, un tipo muy querido, que alegraba siempre las reuniones, que estaba con la guitarra todo el tiempo... Eh, era siempre el, el centro de la diversión de las, de, las, de las reuniones. De hecho, me llegaban comentarios sobre cuando, en su momento, Guatu siendo afiliado a la Federación Juvenil Comunista, eh, muchas veces la actividad de la juventud comunista tuvo que realizarse en la clandestinidad por la represión en los gobiernos dictatoriales. Y Guatu, en los campamentos semiclandestinos de la juventud, cuando iban a cierra la ventana en tren eso, alegraba a, a propios y ajenos en, en, los, en los vagones tocando la, la guitarra. Ajá. Watu, por su militancia, el cual realmente le dedicaba 24-7, como se dice ahora, le dedicaba muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, eh, fue electo como secretario general de la Federación Universitaria del Sur, que nucleaba a, a nuestra universidad y a la Universidad del Comahue. En estas elecciones, que se presentaron distintas fuerzas políticas, la Federación Juvenil Comunista superó por un 0,5% a la JUP, Así designando que el Comité Ejecutivo de la FUS estuviese formado por tres miembros de la Juventud Comunista, tres de la JUP, dos de la Juventud... La juven... JUP sería la Juventud Universitaria Peronista, por ahí, por ahí, si alguien no tiene presente la sigla. Exactamente. Dos de la Juventud Radical y uno del, del, del PCR, que es el, el Partido Comunista Revolucionario. Uh -huh. la, la, la Asamblea de Asunción de este, de este Comité Ejecutivo se iba a realizar el 4 de abril, Y por motivos de seguridad se recomendó que Watu no asistiera a la universidad, ya que por ese entonces ya patotas armadas del entonces rector e interventor Remus Tetu estaban circulando por la universidad. Para poner un poco más en contexto, ¿quién fue Remustetu Remustetu Remus Tetu fue un rumano, el cual fue un colaborador de la Alemania nazi allá por la segunda guerra, que se vino a la Argentina con un título trucho de, de docente, el cual no, no, era, no era real, y con ese título ejerció cargos en distintos cargos de docencia en nuestro país. Tetu había conseguido de la mano de la CGT una serie de, de matones encabezados por el moncho Arjibay, eh, matón de oficio, que siempre andaban con ítacas y armados hasta los dientes. Esta gente circulaba por la, por la universidad y se sabía que había un clima de tensión. Por tanto se re recomendó a, a Watu y a toda la, la, la dirección electa de la FUS que no se presentaran los días antes de la, de la, de, de la asamblea. El 3 de abril fue el último día de inscripción en las materias y había realmente mucha gente en la universidad y lo que se interpretó como un descuido, Wato tenía un examen y fue a una clase de consulta con un docente. A la salida de la misma se encuentra con compañeros en el ala de ingeniería que estaban repartiendo folletos para la asamblea del, del 4 y ahí se queda conversando con ellos cuando llegan... Remus Tetu y su pandilla de, de matones que venían armados desde Colón 80. Remus Tetu también. Perdón, en Remus cada... Tetu, no, perdón, perdón, ah. si me equivoqué. Mala mía, el Moncho Arjibay. El Moncho Arjibay. Moncho Arjibay. el Moncho Arjibay. Con su hijo y con Aceituno. Eran los, los, tre, los tres miembros de la patota de, de Tetu. Que venían armados desde, desde Colón 80. Pararon en la universidad y encargaron en a hacer la área de ingeniería. Ahí lo in, eh, el Moncho Arjibay. Padre, encara en a Watu y, y le consulta, le, le pregunta si efectivamente la, la bici del el vuelo. Watu no le responde, se da media vuelta y empieza a caminar, y ahí es donde Moncho Givay, a un metro de distancia, le efectúa un, un tiro a quemarropa por la nuca. Pasada la conmoción inicial y la estampida que se generó en la universidad en ese momento, cuando se acerca uno de los compañeros de Watu, este es apuntado con un arma por el propio Givay y le dice, pobrecito, se dio con la, la cabeza contra el piso. Y con una paz casi sepulcral, Argibaldi y los suyos se dieron media vuelta y se fueron caminando hacia el auto, curiosamente marca Falcon, y con ese mismo auto volvieron a Colón 80. Te hago una consulta, ¿es cierto que ese auto se lo daba el mismo rectorado? Sí, sí es cierto, totalmente. En fin, eh, un par de reflexiones que son importantes para entender al día de hoy, que el asesinato de Watu no fue algo al azar, no fue algo que se dio en un contexto determinado, sino que fue... En un contexto general de la Argentina en particular, donde las juventudes políticas de la Argentina y de Latinoamérica entera estaban peleando por cambios trascendentales y estructurales en todo el continente. Se sabía ampliamente que el gran enemigo a vencer el gran mal que quejaba a nuestra patria era el capitalismo y el imperialismo norteamericano en particular. Y todas las juventudes políticas sabían de que la única forma de solucionar esto era con el socialismo, la construcción del socialismo. Después había diferencias internas. Un socialismo como el de China, ¿no? como el de la Unión Soviética, como el de Yugoslavia, como el de Cuba. Otros decían, no, un socialismo nacional. En fin, había diferencias internas, pero había un consenso. Había matices, había, digamos. Había matices, pero había un consenso de la necesidad de la unidad programática y estratégica para cambios estructurales en la sociedad argentina. El accionar de la AAA, del cual el moncho Argibay era parte junto con otros sectores que después voy a estar mencionando, no fue, digamos, una, una banda de matones que salieron a matar gente porque sí. Claro. Se dice que la, que la AAA desarrolló un genocidio quirúrgico, que fueron blancos muy específicos, muy... Eh, elegidos, digamos. No fue como por ejemplo en, en el genocidio que le, que le siguió durante la dictadura militar, donde muchos desaparecidos y asesinados eran familiares. De... El, lo que se dice el, eufemísticamente, el daño colateral. Claro. No era daño colateral, no, era precisión quirúrgica. En la triple A había una precisión quirúrgica, dedicada a extirpar del pueblo a los dirigentes populares, sindicales, políticos, que apostaban por una salida revolucionaria de la crisis argentina. La triple A también fue terrorismo de Estado, y hay que decirlo como fue. Fueron delitos de lesa humanidad, ya que parte de la misma fuerza de estados de sectores del Estado, de sectores del entonces gobierno de María Estela Martínez de Perón, la cual todavía sigue en completa impunidad y no parece haber demasiado interés en iniciar un proceso, o a menos voluntad, capacidad podemos discutir, pero la realidad es que no se está haciendo. Porque también la AAA, tocar los casos de la AAA es tocar intereses políticos, intereses sindicales, porque también fueron parte del sindicalismo argentino, fueron parte de la policía. Y también fueron parte de ciertos sectores de los partidos políticos tradicionales, particularmente de algunos sectores del peronismo más, más conservador. Un dato no menor que viene muy a, a colación de todo, de todo esto, es que el 17 de octubre del año pasado se realizó aquí en nuestra ciudad el acto en conmemoración, justamente al Día de la Lealtad Peronista, y el acto organizado por el PJ tuvo un infame asistente, que fue un, un ex AAA, el señor Forcelli. Cuando... La agrupación Hijos, y este mismo lugar, el Ágora, denunció la presencia de, de semejante personaje en el acto. No solamente que no hubo una medida de, de repudio ni nada, sino que hasta hubo ciertos personajes que salieron a, no sé si defender, pero al menos parar un poco los ataques contra, y cito textual, a Kakarulo Forgel, dicho con mucho cariño. Y acá hay que entender algo muy claro, señores. Watu y, y sus camaradas de aquel entonces... Sabían que la unidad era una cuestión estratégica para hacer cambios estructurales y esenciales en el país. Pero era una unidad con programa, con ética, con principios, con valores y con un objetivo final de determinado. No existe unidad posible que sea un rejunte nomás. No hay unidad nacional, sindical, política o de ningún tipo si no se respetan los valores de la ética, los valores del trabajo eh, conjunto y sobre todo con una lucha irrestricta por la defensa de los derechos humanos. No hay unidad sin derechos humanos. Eso no es un punto negociable. Claro, aparte acá ni siquiera estamos hablando de diferencias programáticas, sino de actos criminales. Exactamente. Porque incluso podría tener un programa progresista, pero si fuera una persona que es un criminal... Eh, nadie lo va a defender. ¿no? Digo, no sería sensato decir, no ataques al compañero que estamos pensando en un marco de unidad. Exactamente, no tiene ningún tipo o de... O sea, lógico. es una tergiversación y hasta perversa, diría yo, ponerlo sí. en esos términos. Es perverso, exactamente. Pero porque, en definitiva, hay más interés por un oportunismo político de derecha que por realizar cambios que realmente beneficien a la, a la gran mayoría del pueblo trabajador argentino. En ciertos sectores, digamos. En cierto hay, sector, hay, hay, sí, por suerte esto no volvió a repetirse y más allá de que hubo estos comentarios relativamente por lo bajo, no, no hubo ninguna manifestación pública de defensa. No, yo, no, no. yo por lo menos reivindico eso, eh, inclusive de los sectores del Partido Justicialista, que, que fueron los que realizaron el acto, no, no cayeron en esta trampa discursiva y en esta perversión. Exactamente, eso es verdad y hay que decirlo. Bueno, eh, muy buena tu columna, Lucas, la verdad un aporte fundamental para conocer la historia de nuestra ciudad y de nuestra universidad en una época oscura que muchos quisieran olvidar, pero que no sería justo que lo hiciéramos, y mucho menos si los delitos, como aquellos a los que te referiste, permanecen impunes. Ahora sí, llegamos al final de nuestro tercer programa y nos estamos despidiendo. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, nos acompañaron Cristian Feloy en producción y Gabriel Sena en la operación técnica. Nos despedimos escuchando Cambiarlo Todo de Riot Propaganda y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 16 por esta misma radio y también por internet en elagora.digital. En nuestras facultades, en nuestros lugares de trabajo Con nuestra gente, con nuestros compañeros Con los estudiantes, con los trabajadores Y con las trabajadoras que están en huelga Con todas y cada una de las personas Que no bajan la cabeza Ante este futuro de miseria que están sembrando A de un herbush La mazorca de corpus Venimos a prenderle fuego a tu cole del opus las naribus. criminales de guerra El M 5 nos vigila cuando tocamos en Inglaterra Nos quieren domesticar y será en vano en este mundo sin certeza Tenemos la fuerza Como rey en Star Wars Riot, propaganda mal parido Nicole Play y el boss Escupa a tu dios, a tus náuticos Vengo a por el oro como el tiburón de Baltimore Vampiros contra licántropos Y pueblo contra oligarquía Oyes los cánticos Es la multitud enfurecida que pelea por salir del lobo Quieren pan, quieren rosas, quieren vida Caperucita se ha follado al lobo Nos dejasteis sin nada Y ahora lo queremos todo Quiero ver Y la quiero sin peros Que persigan a banqueros en vez de amanteros Quiero que el obrero viva feliz Al fin y deje de sufrir Por el puto dinero Quiero, libre de muertes el ruedo Que las mujeres vayan solas de noche y sin miedo Que de una violación el único culpable Sea él y que acabe junto A Torbe, encerrado en Picasso Y que les den, la vida es una y no se frena Aclara tus dudas, pon a volar Tus penas, combate este sistema Que te envenena, te embauca y te condena A que ames tus cadenas Qué hace que repudie ser de clase obrera, odiar al barrendero, admirar a Marcio Ortega, creerte clase media y eso no existe. Como en democracia occidental el periodismo libre. Quiero ver. Pisan las calles, soñaremos un mundo mejor, alzaremos los puños al aire, politizaremos el dolor, construyendo nuevas realidades, se participe el espectador, barricadas, huelgas generales, somos una fábrica de amor, tomaremos todo lo que es nuestro.